Que tengo unos invitados por ahí. Guarda. Este tema se llama Poesía adornada. Espero que les guste. Uno. Ok. Mano arriba de mi q u e r ピッタリアンド c n la almohada conversando varias horas, no puedo analizar el porqué de tanta demora. Como si fuera poco tener que bancarlo ahora, con cargamento encima y la ciudad descontrolada. Mejor i r a Tengo bastante, sigo con mi familia, con los mismos de antes. Solo le pido a Dios algún día poder cruzarte. Mejor iré por todo antes que quedarme sin nada. Le dije un día a mi hermano y dejé todo en la vida. Muchísimas gracias gente, ustedes, sin ustedes no sería nada esto, sin ustedes no sería posible, son los protagonistas reales de esta gira.